Es más, aquí Principia, Fendorella. Desde Ocado Tabonero son las 10 coladas, bien coladas, seremos como usatros de que a las 11 da no hay. Remera, que somos en directo y que si quieres contactar con usatras puedes felo de, en el número de teléfono 976-2913-98. igiremos no, facendo un repaso a la actualidad quotiana diste cabo de semana mas que mas con con vellas edicións que se han feito una de de man de la asociación de vecinos de la Magdalena dentre ad dentro de, de outras asociacións calle eh, Carrer a Libertad eh, asociacións de vecinos de Parque Bruil San Agustín Lampado Colegio Tenerías Gusantina Pandera Rosas y la asociación, la asociación Ansar e isto este un socalce que que fación estas asociacións no Parque Bruil anque plantón tres tres árbols eh, porque ixos ixos outros tres que vineva se van en espalda olles voudregao por por o viento a llorar eh se face un acto reivindicativo anque se presentaban el informe que planteaba suas reivindicacións da obico e en lacto antimas de esta plantada se han dado eh plantes de carrasca aquí aquí esto se faciu un chiquexo calce e via viu na actividade conta contos ta aos máis chiquos de man de de maricuela de feito tamén podían debuxar ao parque fendoi unha improvisada exposición das suas das suas obras Pues podemos decir aquí, igual que el compañero que ni ya tiene una sección en su programa que se dice Almorcíboros, aquí casi podemos decir una que se diga Socalcíboros, porque siempre hacemos bella crónica de dos socalces que pasan por aquí por Odico. En este momento lo compañero pues también y estemos y muy tachena, yo lo que más me cuacó pues lleve y era muy tacheno a muchos niños. que disfrutó de los cuentacuentos y también pues, pintó en lo que Tales Gira o Parque y se fue haciendo una, una improvisada exposición de los suyos de buzos. ni continuamos con actualidad esta noticia en la en vanos quitada de de el diario del Alto Aragón aunque manisevona noticieta de de un vecino chaque es que cacego a casa suya como consecuencia de de esta crisis de y bueno de más que más de as responsables de de esta eh la cuestión ye que que este este hombre se trova agora ingresado en el hospital de Huesca a on esti o carreau por servicios sanitarios dimpues de, de prevar de sacase a vida en en Chaca en en la capital de Villor Aragón y que que afortunadamente logró evitar que que se hese. eh cuyo sea, nombre ya Antonio y se suposaba que Antonio tenía una deuda superior a a 160.000 € y su mamá desde de 2 de años en en Latour. Y bueno, otra noticieta, esto más que más en en no tema de convocatorias, o venía en cabo de semana, este cabo de semana de hecho eh de viernes 15 a o domingo 17 de marzo de este 2013 se va a celebrar en Zaragoza la segunda trovada de Olibranarquista para o proceso Quiquemur. Mentre s'istos 3 dies, cada editorial, librería o distribuïdora participant tindran un pwesto con llibres, fanzines, viabra també xenta i cena vegana i cafè a preus populars per a totes les persones que que hi assistin. eh isteleo vistero programa de la segunda trovada lo podes trobar en eh mismo en Ara Info en la nobleza baturra, eh viernes 15 de marzo de avantadera, depois pues presentación de li, de libro anarquismo social o anarquismo personal, un abismo insuperable de Murray Brukin sábado 16 de marzo eh se, se abre las puertas a las 11 eh a las 12 horas ya tenemos otra presentación de o libro Red de, Red de solidaridad de Sitel, una experiencia de apoyo mutuo y acción directa. A las 5 otra presentación La revolución de los comités hambre y violencia en la Barcelona revolucionaria de junio a diciembre de 1936. Y a las 7 otra presentación de libro Cuerpo a cuerpo, Ay Ferri Corti, Librería de la y su gente. o domingo 17 para trancar esta esta edición eh a las 12 una charrada eh mesa redonda la crisis como desposesión y a las 5 la crisis energética y los límites del capitalismo industrial. Y terne que terne, un lunes más plegan noticias de Yesa y está ya quitada de Operiódico de Aragón. Antes de leer la noticia, pues decir que nos fago y que a lo menos ya los medios oficiales, como pueden estar a, por ahora Operiódico de Aragón, ya se faneco de, de lo que lleve pasando en Yesa realmente. Y esta noticia dice que los vecines de Artera principieron a recibir en los trajes días actas, con las cuales H, en Z, recta final de las expropiaciones de recreciimiento de Yesa. Una situación cual menos curiosa, ya que plega al mitad dos treballos a destajo, de seis domaitín a una damaitinada, según tes testigos na zona, da estabilizar a la dereita del entivo, que o suyo eslizamiento obligo a desaloixar fa un mes unas 60 casas de urbanización cercanas. Miguel Solana mereis diz que esta situación ye sadica, Y dice que veréis este calificativo expropiar terrenos de un crecimiento que, por lo que somos viendo y por mucho que se ceerrinen, no hay platero que se baiga a poder realizar. As apropiación que hago las en cierta allí a tercera de fase más reciente y a mayor con diferencia en amplitud de terrenos, en cara que a primera por procedimiento ordinario, en abril del año pasado se expropió por procedimiento de urgencia veías 10 hectáreas esta carretera y en octubre, cuando se produjo la altercado mete aquí con la carga de la Guardia Civil. Se han encautoron atrás 80 de la carrera de descargas de gravas del Entivo. Ahora se completa el proceso de cas más de 200 hectáreas del plan completo, que será oficial en próximas calendatas con la suya publicación en el Boletín Oficial de Aragón. H Ache, no pudo confirmar ayer un envío Ache, no de las actas. H no ofreció datos oficiales sobre la velocidad del deslizamiento, pero consejero de Interior del Gobierno de Navarra desveló fauns días en una comisión parlamentaria que a tierra se sigue desplazando entre 6 y 8 centímetros a un mes, y en el momento del desplazamiento plegó a los 13 centímetros. Istalli una situación muy grau y que mete en peligro a uas a baiso del entivo a lugares como Sangüesa. Y tra denunciar totisto, o vení en sábado 16 de marzo a partir de la mía talas guito y organizada por la Iniciativa Ciudadana de Sangüesa, Sang Cosaco RRXMEA, e. Yesa Masno, o doctor en cheloc o Antonio Cas y gran Da Zona del Entivo charrará sobe la actualidad dos eslizamientos el estribo dreito del Entivo de Yesa. Y como este lugar nos pilla un poco el buen, antes ya aquí en Zaragoza, da celebrar con enchaquia do Día Internacional contra os Grans Entivos, que lleo venien Chueves 14 de Marzo, Coagred, la coordinadera de Afectaos y Afectadas por Grandes Embalses y Trasbases, organiza una charrada sobre os eslizamientos que se son producada de lai en lai en lai Nie rematarista charrada se proyectará a Finta Vallont, presa mortal que recounts lo ocurrió en 1963 en una aval italiana que quedó estrecallada de to con 1400 muertos en producisen os deslizamientos de un entivo como yelo que prevejemos que puede pasar en Yessa. A charraia proyección tendrá lugar o 13 de marzo miércoles a la meia trasgoito en la Asociación de Vecins de Venecia en la carrera Granada 43 en Novico de Torvero. Se tenemos que bambluge debemos agradecer por servir y proteger nada podemos temer justicia tampoco hay razón con su revolvé. Si, sí, sin embargo no tenemos tanta simpatía Enrique. De aquí continuamos en Fendo de ya, ahora nos nos íbamos to terreno musical, so, eh escuchando ahora mismo o nuevo de un nuevo entre cometas la Veas Corpus, eh nuevo encara que las cantadas son todas viejas pero eh tornadas a tocar y con y con colaboraciones y bueno, yo el disco de el disco de de lo no que y toma moral eh susillos viñañadas eh la música y pues bueno, eh nos vimos a, a contar una mica como yo el disco, el disco tiene unas 15 cantas y pues el tobaixo pues bueno, la que está, hay está en Hay Pistoreros que allí está canta eh y colabora Óscar de Reversal, eh había Scorpus Grupo de Riesgo, colabora Strawberry Devcon 2, Óscar de lujuria, Alejandro Solever de limpues expresión directa Negaito y los chicos del maíz ya ya sabéis que que Aveas Corpus y los chicos del maíz son haciendo eh una gira conjunta con esto de de Riot Propaganda. Eh también colabora Nano Deniro, de que es un ex Aveas Corpus en la canta a las cosas por su nombre Fermin Muguruza y Xojai. En cada vez más odio eh colaborar también Alex Deina, en cara que canta en castellano. En La Rabia los sueños se une Disebra y Óscar de lujuria que se une canta en asturiano como nota a destacar eh, en cuanto a lenguas minorizadas eh, en el punto de mira eh colabora Iñaki de Betagarri Narraridad daño a la vista Carlos Osco de Sobermente en guerra en distancia Naroa eh, de Amaury Sokaide ya única mesacha que que colabora en el disco que pues bueno igual ya una mica reflejo lo que ya el mundo de do metal hardcore que ya hay casi casi todo casi todo zagals, pero bueno. Además además colabora en a, en la canta más, digamos, Moñas. La verdad que también podría podría haber colaborado otra zagala en otra canta en otra canta más pura, pero bueno. Y eso como como crítica constructiva. Eh, en Sangrífugo colabora Juan de Sociedad Alcohólica, Raúl de Cripta, Fascismo Nunca Más, Escudo eh, de Caos Urbano, Christian Dignotus, Carlos Non Servium, nuestro compañero de de siad podrida Jaume que a, a que enviamos un saludo que también colabora en Odisco eh eu de, eu libre Gustavo de RPG7. Eh no en mi nombre colabora Brigi de Coma, Carlos Escobedo de Sobres una otra vegada, Juan Car de Boicot, eh, en una en acanta consumismo placides, Sigmund Tóxico Mano y Jasper Denado, eh, en antes morir que vivir muerto, Escuchí de Marea, Feo del último que cierre y sois ejemplo Fernando Mariner Incidentes y Aratch Stambard. Por pues eso llegarán toca tanto como despuésto Villar cantas de de todos los discos, bueno, de casi todos, fueron dos discos de versiones y de colaboraciones y colaboran 31 personas. Son unas que bueno, le hemos escuchado y pues encara que a yo la primera escucha no me comencé güira había cantado, pero ahora sí que <risa> lo que siempre me pasa, pero bueno, la verdad la verdad que lleé un, un pepinazo de disco. Pues o sea, igual como os de sentir dos vegadas hoy. Sí, disco. sí. <risa> dos, más. Más. Yo la primera vegada me fasció Goi porque las cantas que tañen pues son himnos, ¿no? Y son cantas que te fan Goi, pero la segunda más que más la la que haces tú que canta la mesxatxa le da un toque brutal. Joli lo que lo que ha dicho nuestro compañero y es cierto, eh, y que no más una mesa echando sí. colaborando y, y y un señal inequívoco de de de la escena musical en general yo cuento porque bueno, más que más lo que, no, que comentas que, no enojas enojar sí. eh, porque no osad a estar generalizado. Pues está, yo oye una de las mejores intervenciones uh -huh. do disco y es la suya voz porque le da un toque nuevo a, a la canta Y me me ha flotado mucho hoy. Dígame el número de canta que iréis pues la la pues, metemos. Vamos a escuitar la raba y los sueños de canta xune en asturiano, la la, la número 6. Número 6, pues vamos a hacer aquí un salto como que no se nos se nota, eh, y metemos <risa> la canta la canta 6. A ver cómo os la <risa> echen. Pues ya ya plegado. <risa> otro camino la rabia y las palabras no sirven de nada la rabia, la rabia cuando parece estar ya todo dicho la rabia, la rabia cuando ya no queda nada nos queda la rabia tan solo esta rabia quisiera quisiera que todo fuera perdido tena tsy an-tsaina dir lo que siento magar que la verdad huelga huelga mas manca la indiferencia de quien al mira nos ya ven un problema problema y ya ves hay una violencia que se comparable esta mas avezada mas puerca mas dura de rico mas muertos de pena la pena del que no dejáis más camino conme a la fuerza con fuerza quien decía nos el mismo destino que nos ha desprevisto meros bajo tierra y que sintáis un escomana un miedo que nunca más venga a ser sueño tranquilo que la vuestra vida empolite con filo como lo es de la nuestra mente Yeah Bueno, el disco lo podéis escuchar entero en en la página de Bandcamp de de Abyss Corpus que creo que ya yeah, Abyss Corpus poderriesgo.bandcamp.com y si no lo buscáis en Google que taisho taisholo Kereoron y bueno, descargar en eh, cara no, pero bueno, nunca nunca no se sabe. Esperemos, esperemos que te salga fitogoyo. La justicia infinita. La justicia infinita. Es la duradera. Libertad Duradera. Es el yugo asesino. asesino De las barras, de las barras estrellas En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Un personaje de avenida en sección en y de ficción, cual si quer pareció con la realidad y es simplemente casualidad Música Badillo. Badillo. Bueno, buenas eh, buenas noches, tío Badillo, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Ya tenemos ganas de charlar con usted. Eh veo que que no ha podido venir tampoco hoy la señorita de la limpieza, <risa> hay que ver cómo <risa> tienen todo esto, qué qué asco, por Dios. Y que y limpiando en diferido. <risa> Me, menuda guasa tenemos ahí. Madre mía. ¿Qué tal se troba, tío Badillo? Pues pues muy bien, por por qué motivos para estar contento no me faltan. Eh la cultura va viento en popa. El Cachirulo ha incluido el torrento en el menú gourmet. <ríe> y encima lo de Venezuela. Pues pues qué más se puede pedir, ¿verdad? <ríe> ¿Lo de Venezuela? Pues sí, señorita, sí, no se sorprenda tanto. Éramos muchos los que rezábamos a diario en la basílica del Pilar para que pasase lo inevitable. Para que Dios nuestro Señor le arrebatara la vida a ese simio marxista que fue, osabe. Y creo que el mundo es hoy un sitio mejor sin este dictador populista y demagogo. Bueno, eh imaginamos que habrá oído que el gobierno de Chávez redujo los niveles de pobreza y, y dicen que alfabetizó a miles de personas. Y eso a mí qué más me da. Eso eso a mí qué más me da que 50 panchitos más sepan leer si yo no puedo ir con mi señora a disfrutar de las playas de Isla Margarita. Que que que que, que no, que no, que por el bien de este país espero que el señor Capriles gane las elecciones e instaure un régimen como Dios manda. sin mangoneos y con orden y con concierto. Ahora gadito panchitos antes a a charraude de de los torrentos de del cachirulo. Sí. No yera no vegano usted. Sí, sigo siendo, pero ¿qué tendrá que ver los cojones para coger trigo? <risa> vegano de toda la vida. Señor, ¿torrendos veganos en sí, en el señor, cachirulo? De, de tofu y de seitán, los han puesto, bien crujientes. Bueno, cambiando de tema, ha dito usted que la cultura va viento en popa. Sí. Porque lo dice Bueno, pues el otro día, por ejemplo, pues fue la la Gala de los Goya y pese a que el gremio actoral pues es un con tu bernio de rojos, pues pues la película premiada pues fue Blancanieves, que es algo bonito porque es en blanco y negro, porque va de toros y tauromaquia y además está protagonizada por Maribel Verdú, que es una real hembra que a mí me pone de <ríe> mía cómo bueno, me pone. Bueno, bueno, pero ¿has visto usted la peli o no? Hombre, bueno, ver La Verla no no la he visto, pero pero el otro día vi el tráiler en el YouTube y parecía maja. Eh, eh no. <risa> bueno, yo soy de cultura, pero lo justifico también, entiéndanme. <risa> bueno, y también estuvieron los los premios de la música aragonesa, que estuvieron muy bien. Hombre, bien bien, no. Eh, hizo de la mejor canta en lengua autóctona de Aragón. Joder. de todo se quejan ustedes, las canciones habían de ser todas en español y punto pelota, que si no no hay dios que entienda nada. Por eso que quito en usted la la duya que tenemos en estos premios. Pues sí, pues sí, que canten como Dios manda y se les dará la ayuda, no la arduya que dices tú. Y bueno, y a quien que cantan en inglés se les va fa... La gente que canta en inglés que les den en Inglaterra lo que quieran, porque aquí estamos en España. ¿Entiende usted, caballarete? ¿Hay hora en que lo haga cantar? ¿En castellano o en español? Eso del castellano, pues es, es que no sé qué invento tienen ustedes. En España se habla español y punto, pelota, no sé. ¿Y en Argentina? ¿En Argentina argentino, claro. Español oriental. No, empecemos aquí, que todos los días acabamos igual. Si se siguen así, me voy y aquí se quedan ustedes con sus marranadas. Bueno, la otro Dilla es tío Dilla de Mujer Treballadora. ¿De Dolores Serrat? No, no. <risa> Ah, de la señora Cospedal. Que no, que es tío Lodilla de todas mujeres en general. ¿Qué opinión le mereis? A mí todo lo que haga el sexo débil me parece, pero que muy bien. Me encantan las mujeres, <risa> tanto como el buen vino o como una buena mariscada pa para chuparse los dedos. Usted ya me entiende. <risa> pues no, la verdad. <risa> bueno, pues es que igual tiene usted pinta un poco de de de homosexual, ¿no? como la mayoría de los artistas. <risa> a ver, tío Vadillo, no Digo. puede no puede venir bus buste a nuestro programa, a faltarnos. Eh, no sé qué dicho usted y homosexual, no maricona de mierda que era lo que en realidad pienso. <risa> bueno, van a preguntar algo coherente o, o me mando llamar al chófer. Un modelo de de Día de la Mujer Trabajadora, sí. cuento que llegó que son fans del Madrid. Sí, señor, fanando feno... tangas y haciendo cursos de aeróbic, que, que es lo que lo que lo que había que hacer, claro, que además estuvo pues muy concurrido porque a la gente, a las mujeres les gusta eso, estar en forma para sus maridos. No digo yo a Luisa Fernanda que que sea muy en forma. Es que de lucha Fernanda bueno, de Muy femenina no es la muchacha No es mi prototipo de mujer Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que voy a comentar ¿Cuándo yo subo sí. cabo daño para hacerle un preseguero? ¿Tengo parado el de la sección femenina para usted? De... Pues mire, igual no se lo cree usted Pero, pero yo nací un 20 de noviembre Fíjese usted Que casualidad, Do ¿no? Doble o no mástica tengo yo ¿Doble? Sí, hombre, pues celebró... la muerte de Don Arturo No Ruti. <risa> me están ustedes liando, pues eh, mi, mi nacimiento y el fallecimiento del del del caudillo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y charrando de caudillo Chávez. Y dale piedra al molino, pero pero hombre, el caudillo no hay más que uno. Y y así es. cerrando onomásticas sí. por consiguiente nombres o gobierno había dado el gobierno de España había dado a la Chencla a más Lenin y ya por ejemplo orica, a los latinoamericanos que se dicen Lenin han de cambiarse el nombre, suposamos que no vi agarra problema con esto en su ya familia porque de ningún no se dirasinas. Madre mía, si tuviera yo yo yo un hijo que se llamara Lenin, pues Cómo pues, se dice, nos hubieses Si se me abrirían la, la, la, las carnes, por Dios, pues, pues pues pues yo pues tengo un Adolfo, un José Antonio, pues un Benito, un Augusto, un Francisco la chica pequeña que es la Carmencita Polo, la la mayor que es Luisa Fernanda y, y ya está, que que yo sepa. Los que me acuerdo son esos. Hombre, es, Stalin encara no llovía da uno. Stalin pues pues pues <risa> yo también lo prohibiría porque bueno, es un poco más afina a lo que yo pienso, pero pero vamos. Sí, prohíben Lenin, pero prohíban Stalin también porque si no se pueden crear. ¿Y Franco? No lo obviaría usted. Francho, Franco, Francho. Franco. Pues, Franco es una cosa pues a ti cuando te dicen, "Ay, que Franco eres", ¿es malo o es bueno? Pues ya está, ¿cómo lo vas a prohibir, por Dios? Es que aquí nos gusta prohibir todo, igual que lo de las calles. División Azul, pues el otro día unos amigos míos que conozco yo pusieron la placa donde tenía que estar y la gente echándose las manos a la cabeza, pues División Azul, pues no fueron a ayudar a a, a los alemanes, pues eso estará bien, ¿no? Ahora los alemanes nos ayudan a nosotros y todo el mundo tan tranquilo. ¿Afeito pública la suya declaración de la renta? Pues mire usted. Eh, José Ángel Biel y yo, que somos gente honrada, pues no tenemos necesidad de publicar nada. ¿Por qué? Pues porque somos trabajadores públicos honrados y respetados que no nos han pillao nunca en renuncia. <risa> y así es. Bueno, y, y bueno. cerrando el otro tema, eh ¿qué va a hacer en vacaciones esta Semana Santa ahora que ya se se amana? No, la Semana Santa no no no no son vacaciones, eh, la Semana Santa so es un tiempo de recogimiento, es un tiempo para estar en las procesiones y de penitencia y de comer bacalao y nada de carnes, que seguro que ustedes son de comer carnes. Pero no, a la vez no va a marchar tagarra puesto. No, no, no, no. Yo yo me quedo en casa, salgo con mi capirote, que soy de la séptima palabra y pues eso, lo que lo que lo que tocan esas fechas de de recogimiento, so son muy familiares para mí esas fechas. Vamos Re ahí con con los con los ocho chicos y somos todos de la cofradía. Rezará como afito con Chávez. U... Bueno, pues pues ahora a ver a ver en, en quién fijamos nuestro objetivo porque <ríe> se ve que que lo de rezar funciona, pues igual vamos y miramos a Corea del Norte que están un poco tontos últimamente, pues no sé. Qué cosas, no, pues los cristianos que supuesa que no se andan de alegrar de las muertes de la H, pero un zagerías, ¿no? Y veo mucha gente que se alegra de Usted debería revisar la Biblia, que veo que la tiene un poquico olvidada. Dijo Dios, con sangre y fuego arrasaré las tierras. Eh, usted qué qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Que eso es de amor y de comer palomitas, <risa> por favor. Y ahora que charvamos un poco de religión. Sí, qué bien. ¿Qué opina de de Benedicto XV Palito y la suya dimisión? Bueno, bueno, menos guasa que el señor Ratzinger fue un gran papá y pues bueno, pues se vio que no tenía fuerzas para seguir el el el hombre, el buen hombre, pues pues oye, pues otro encontraremos porque estamos con el conclave y con y con el camarlengo a tope. ¿Tiene un favorito? El negro, me gustaría. <risa> que es muy salado. <risa> <Uf>. <risa> Madre mía, que me ha dado la irrisión, que era broma, hombre. ¿Cómo va a elegir el negro? Yo, eh, me, más me gustaría ese de, ese de los escándalos sexuales, que, que tampoco será tan malo, porque tiene pinta de buena persona. ¿Y un papa en diferido? ¿Y un papa en diferido? Como los sueldos, dice usted, ¿no? Ay, ¿Se creen que me van a pillar a mí o qué? Le pillan antes en un, en un renuncio. No lo creo. Ha dicho que en Semana Santa iba a, a minchar a Badejo. He dicho bacalao, que no es lo mismo. Bueno, pero tampoco no lleve hígano. Pero qué tiene que ver, hombre, pero, pero, hombre. Lo, si eso es... Eh, lo, lo que está en el agua lleva tanto rato que se ha ido la carne y todo. Eso, eso no cuenta como carne. Madre mía. Pensábamos que, que... Es que no entiendo muy bien el concepto. Igual lo dije mal el primer día eso de hígano. No. porque para mí es que sí sí sí es vegano no puedes comer nada o qué? Madre mía. Pues en el cachirulo ya me dirá usted. ¿Ascuitor el programa especial de Bolivia? ¿De qué? De Bolivia, hacemos aquí fa dos semanas un especial de Bolivia de 2 horas con la chendo comitente nacionalista. Pues ni sé ni lo que Bolivia que es un bar. Evo Morales, no ha sentido charrar de Evo Morales ahora que ha dado tanto gusto. Sí, que que le digas que rezará, que rezará con él. Que que juega en el Rayo Vallecano, ¿no? El del... Eh, sí, señor, Defensa del Rayo Vallecano, sí, pero un poco melico, sí. ¿Y ha escutado el programa de o nuestro Zaguer Lunes? No, no, no. ¿No? ¿Por qué no enfaciemos? Porque ya era 5 marzada. Bueno, pues sí, sí. No le voy a mentir. ¿Has visto? No me ha pillado en renuncio porque no le he mentido. <risa> Igual le podéis haber dicho que sí, como los políticos que a usted le gustan y nada. <risa> ¿Y la 5 marzada qué fácil? Pues, pues, vale. recogimiento también. Si es eh, que, est aunque, ¿No estoy en un parque? No. Estuve trabajando. Trabajando... Fui al Cachirulo, que es lo que me gusta a mí. Bueno, no es lo que me gusta, es mi deber... celebrar allí las reuniones, que ya vamos. Ahora hemos subido el nivel a tres por día. Comida, desayuno y cena. Todo el día hay metidos. ¿Y almuerzo? Bueno, si cal, digo, si hace falta. Madre, ya es que se me trafica. <risa> <risa> si hace sí, falta. Va a resultar que lleve usted patrimonial de Aragones y lo ya pagando. Hombre, pues, pues es, es que aquí encerrado en este zulo con ustedes catorce horas al día, pues al final pues, se me pegan las tonterías. Pues sí, no, pero a mí lo del parque es que no no no lo veo, claro, que encima llueve, hace frío. Pues si fuera iría con los de UPD, pues que son la marea magenta, pues gente así más a fin, pues por lo menos que se le ve serios, así gente que se, que se cuadran cuando te ven. Unas sí. birretas con ellos. No, no, que no, no, yo tampoco soy mucho de beber, unos ¿eh? 3 o 4 gin tonics al día, pero tampoco más, que no que se <risa> si no se nos calienta el morro, ¿sabes? <risa> de mía. Pero vamos, esa la gente vomitando la gente orinando por todas las esquinas, bueno, eso me parece lamentable. Ay, me gustaría jugar que ha dicho de sus socios de EUPID, ¿no? Sí, que tanto tío, tanto goiles le fa a usted sí. eh antimagista Chenge a favor de la oficialidad de las lenguas en otras en otros puestos, ¿no? Pues en en Euskadi, sí. en Galicia, bueno, bueno. en Cataluña y pero aquí en Aragón no. Bueno, pues Esto sí. y si, si aquí se habla español, seguro que están a favor de la oficialidad del español y si quieren del castellano también. <risa> No me convence, ¿eh? No le convence. No. Bueno, es que vamos a hacer, oye. ¿Y ese oye o bilingüismo que empentan ustedes? Claro. A ver, ahora cuando se está hablando tanto del bilingüismo se habla del castellano y del inglés, señorito. ¿Pero no ha dicho usted que el inglés irata los angleses? Bueno, ¿pero qué tiene que ver? Pues usted querrá salir al mundo y, y saber hablar con la gente, ¿o qué? Sí, porque usted una cosa como... Es que, una cosa es que se escude en las escuelas y otra es que premiemos a la gente que canta en lenguas foranas. ¿Sí? ¿No como... mini, bueno, ministro, el no, consejero de Cultura, sí. ¿qué opina de todos estos jóvenes que son ahora marchando de fuera? Pues que se van por espíritu aventurero, pues pues hace muy bien, pues, pues ojalá cuando yo yo hubiera sido joven hubiera podido salir, pues, pues yo qué sé, pues No podía por Franco, suposo. No, pues no podía no no podía pues pues porque porque no me me dio la gana, porque estaba yo pues acabando mi carrera de derecho y, y con el cuidándome el frequillo, pues cosas que hace la la juventud. Y la Mili y la millí por Dios. A la fació. Eh pues aquí en Castillejos 2. Me metieron en peluquería y gracias a eso conservé el tupe. Oye, estupendamente, da de maravilla con los mandos. Sí, o sea, sí, o sea sí. que también le da al al peluquero. Hombre, pues yo porque se cree que eso de cultura, pues porque soy un, un poco artista, no no como ustedes, no me puedo comparar como ustedes, pero pero bueno, pues tengo tengo mano. Sí, se podría decir. Cómo veye ahora que somos ya plegando en primavera? Dígame, la situación social. La situación social. Eso concréteme un poco porque eso es muy No sé, yo paso muchos días por la puerta de su yo partido y vi a todos los días siga de nueis de tardes, vi a un auto de policía. Veía ¿Y? cosa y adestar pasando socialmente. Pues hombre, es que a usted no le gusta que haya policía por las calles o le gusta que le roben la cartera o o que le que le metan un Un jetazo, pues, pues pues a mí me parece perfecto que haya policía. Pero en si... todas las calles pondría yo un coche igual que ese y una tocinera. Pero si la changa nos roba así. Tocinera ¿sí? lo clama usted también. No, bueno, bueno, es para que ustedes me entiendan, porque si yo furgón policial, pues igual se quedan mareados. Ahora ya no se puede robar porque si a yo me furtan la cartera, dimpues la que me la haya furtado, presenta la suya declaración y le pillan. Que pero pero qué problema habrá en que haya mucha policía, igual que no de poner videovigilancia, pues mejor será si está todo grabado. El que no el que no hace nada malo nada tiene que ocultar. Es que no entiendo dónde está el problema. Bueno, bueno ustedes verdad. Sin sangre en la pocha nos ha dejado. <risa> Supongo que a ustedes pues le, le, si van a tirar piedras a la del PP, pues la aplaudirían, irían ustedes igualmente, pues claro, pues, Sodoma y Gomorra o como se diga. Eso no puede ser, eso no puede ser. Tiene que haber un poco de de de de orden y de concierto. ¿Algo más o ya vale? ¿Va a ir a... Voy ¿A, a tocar a Chirulot a... Recullir o suyo sobre. Pues hombre, pues... O pues, suyo sobre semanal. Pero o... que sobre ni sobre. Es que eso de los sobres es una falacia... Pero, pero... De proporciones bíblicas. ¿No han visto ustedes que, que ahora el señor Barcenas le tienen que repetir la, la prueba caligráfica? Porque está visto que él, la letra no es suya. ¿Dónde están los sobres? ¿Quién los ha visto? Eso es así. Sí. Señor Vadillo, vamos a hacer un chuego. Dígame. Diferido. Ferido. Es <risa> que, ¿cómo somos, eh? Estamos adquiriendo una complicidad usted y yo, <risa> que se lo digo a mi mujer y no se lo cree. <risa> si me viera con usted con esos pelos, por Dios. Bueno. ¿Con esto y un bizcocho? <risa> <risa> <risa> Te agradecemos que haya venido esta vegada en directo, no el diferido como la zaguera vegada. Que nos venía a través de, mon de monitor. Bueno, bueno, se hace lo que se puede, eh, que no todos los días se puede hacer lo que uno quiere. Pues si quería poder trucando suyo chófer que venga a buscarle. Jaime. <risa> Peña Ciel. <risa> Jaime. Trae trae el coche. ¡Oh, of Rickston. Yes. Come on, please. Like Ivan, born under the Brixton sun, his game is called survival, at the end of the hammer, the gun, you know with me, no mercy, they caught it with the gun, no need for the black man riot, goodbye to the Brixton sun, you, you can, can crash us, us. you can, can bruise us, us. but you'll you have to answer too, oh, guns of Brixton, that's the fucking gun. está ahí rematando o programa de web en mi en 2013 como somos ahora el año que se fa o 20 no acabo daño de, de de esta emisora, un programa que lleva aquí dende dende que en principio la emisora el acratador eh, ha ha abierto un blog, la suya dirección es elacratador.noblezabaturra.org y dice blog que we, en, me lo mira un poco que pues he quitado la la historia de de este diste diste programa y que de vez pues charra un poco de el anarquismo en la ciudad y, y diste emisora. En 1986 naceva la man de estudiansanarquistas de CNE en Zaragoza, la Gratador, un programa de radio que miraba de dar cobertura a las movilizaciones estudiantiles a tometer en aquel años. Los principios, pero que muy amates, sintoniados a RIP. Tan de moda a la vez, con o suyo LP, no te muevas, y noticias. La cratador principiaba o suyo camín en aquí sta onda borde, antecesora del actual Rayotopo, en un chavisque de falsa en o casco viello. Lle eran años efervescens, a transición daba o suyo estagres trangos con os movimientos sociales y políticos en pleno retacule, y el anarquismo zaragozano llera dividiu en diversas tendencias, y lleva dos CNTes y un burguil de partidos marxistas marxistas marxistas marxistas marxistas ybel unos dos cuales podrían alcordar Fer Partido PS de PSOE hoy en día. El 1989 a V clausura ondaborde. Y la creador empecía a salir en papel un tiempo más tarde. 99 només de boletín contrainformativo y libertario que han quedado ta memoria colectiva del anarquismo zaragozano. Plegamos a quitar 3000 ejemplar ejemplares que se distribuían de traza gratuita por toda ciudad. y el Estado y mismo Belún internacionalmente. De vez el programa se muda de Radio La Granja, que va a estar clausurada por el suyo emparo alabada de Tuzza y a la vez reubierta, emitiendo el Dendobico de San José, aunque hoy en día contina. De parte a la vez, la creatadora llena un programa de dos horas de duración y vivirá a desaparición de estudiantes anarquistas hasta convertirse en el Ateneo y Libertario de Zaragoza después de la ocupación de la antigua estación de Utrielles, dos unificaron Os colectivos libertarios da Ciudad en 1991. Utri ellas no duró guaire, y la Ateneo empecipiaría o suyo camín en la Casa Ocupada de La Paz, en Paseu Sagasta, pleno centro burgués da Ciudad. Tiempos de su maridellas y de intensa actividad. A Casa de La Paz sería un referén de ocupación en todo el Estado y de los movimientos sociales de Zaragoza. Allí naixieron colectivos feministas, antimil, antimil, antimil, antimil, no nuestro programa de radio que iba caminando cambiando de componentes de sintonía de parte a la vez a canta de GRB y se les años 1993 nace Radiotopo proyecto de los antiguos miembros de Ondaborde reuníos en un, en los locales de desaparecida Radio Carcoma y con nuevas personas dispuestas a todo ahí de ahí Radiotopo ya la misma Ondaborde trabajo horizontal y antiautoritario sin achustaus Treballo auto-gestionario y de ellas diversas. Lamentablemente, el 23 de aviento de 1993, la casa de la paz estaba desalizada, a la fin de un proyecto o principio de otros. Intensos disturbios y movilización se producirían cuantos días de impuesto de Saloixo. El desalazo de la casa ocupada de la paz traería nuevos intentos infructuosos de ocupación, como el colecho de San Agustín, justo la ofrenda en el que se trova a la guerra o el local anarquista de la revuelta. Momentos de resistencia memorables, pero después vendrían les bafes de los colectivos. Un abre o estancia logando OCS Ángel Chueca y Treslau Tocoso, dos proyectos de Trestalla. ¿Cuántos colectivos fundarían o Centro Social Entropía? Emitir en dos radios se empecepe a fer complicado y la tratador de Isarradio La Granja y continúa emitiendo solamente el Radiotopo, que creéis en miembros y en potencia de emisión. Un proyecto ilusional y muy plural en esos momentos. De impuesto triste truco de 3 de otra estalle y atravesiado desierto, se funda o centro social libertario con la resta de diferencia en sensibilidad anarquistas, el Ateneo Libertario de una colla da FIJL. Allí naisera no o comedor popular vegano que encara sobrevive todos sábados. Radio topo continua creixendo y plega a tenédica 45 programas. La gratador en Yundels, pero daquel a la vez que da memoria de moitos atros programas de conteniu libertario realizados por CNT, ASJ, L e moitas individualidad. Miren novos tiempos i o CSL se teslada ta, ta carrera san Agostín, convertiu en o centro social anarquista la revuelta, que asume o programa i o boletín. La caratadora en papel remataría desapareixendo, pero hemos seguido unas ondas. Agora con os nostros podcast, con streaming, nuna radio topo que fa 20 años, y que se mantiene con los suyos ideales, endurando atronada eterna a la legalidad y con más cosetas que contar. Oriente miedo, oriente miedo, receta diaria, café y fumar o domaitín. Oriente Miedo, a droga importada, demonio que espanta, se posa en casa tuya. Oriente Miedo, jeringuilla que inyecta, agulla que clava, o mapa en a tuya cabeza. Oriente Miedo, dicta a tuya condena, tabals de guerra, tapan as tuyas orellas. Ei, madre, arma en good, ei, mare, son bons esomes, escupira o espanto, creva, creva a mascaruta. Siempre ya hay amor de zagada mascaruta, escupir al amo que arma razón. Qui previene atacando eh ataca a traiduría, ignora al que dicta. Charrando de dios quien daño lo usa amaga ambición. Oriente miedo, carne de cañón. AGHD Ajedre, de reis, trozo de chornalés. Eimada, armengud, eimara son bolse homes.